tribulación versus ira busquen esa hoja hermanos por favor es muy importante que nos convenzamos hermanos que tribulación e ira son dos cosas enteramente diferentes porque si no, no vamos a entender los pasajes proféticos que tienen que ver con los fines de los tiempos leamos eh, estos pasajes que encontramos en el lado izquierdo de la hoja, bajo el, el título general la gran tribulación Recuerden que la palabra tribulación es una traducción de la palabra flipsis en el Nuevo Testamento griego. Flipsis que se indica ¿qué? Presión. Y que está traducido, tribulación, aflicción y padecimiento en la vida. ¿Por qué no leemos estos versículos, hermanos? Apocalipsis 7, 14, ese pasaje yo lo mencioné ligeramente, Eh, antes cuando decíamos que el tiempo de la gran tribulación será el tiempo de la gran cosecha y será el tiempo de la gran apostasía eso es lo extraño que en ese periodo de tiempo llamado la gran tribulación van a suceder dos cosas paralelamente, ¿cuáles son? dentro de la iglesia cristiana ¿cuáles son? primero, la apostasía algunos, gracias a Dios que no dice todos, dice que algunos apostatarán de la fe. Y también será el tiempo del gran avivamiento que traerá como resultado el gran la gran cosecha de almas antes de la venida de Cristo Jesús. Los verdaderos cristianos van a ir de gloria en gloria, pero los falsos cristianos va a ir, van a ir de mal en peor. o sea, los falsos que se han infiltrado en la iglesia en de Jesucristo van a apostatar de la fe. Se van a aliar con el enemigo y van a, le van a hacer guerra a la iglesia. Amén, hermanos. Volvamos a, a repetir lo que yo les dije. El periodo de la gran tribulación va a ser el periodo durante el cual dentro de la iglesia cristiana van a suceder dos grandes fenómenos. ¿Y cuáles son? Primero, la gran apostasía. ¿Ah? La Biblia dice que el anticristo no vendrá antes de que venga la apostasía y se digo, a Jesucristo no vendrá antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición o sea, antes de que Cristo venga, tiene que haber apostasía dentro de la iglesia cristiana pero paralelamente con la apostasía, que va a haber? avivamiento no sé no sé si alguno de ustedes leyeron un artículo que salió en la palabra 2000, hace algunos meses que se intitulaba avivamiento o apostasía o al revés, apostasía o avivamiento es artículo escribí yo en el cual yo les presentaba alternativas. Si uno no entra al avivamiento, va a terminar entrando aquí, a la apostasía. Si uno rechaza el avivamiento de Dios, en los tiempos finales uno va a caer en apostasía. Y ese es el temor que yo tengo de muchos que están rechazando, por ejemplo, las manifestaciones del espíritu, las sanidades, los milagros, los ministerios. Ustedes saben que ahora, en recientemente, con... Uh, como resultado del Congreso Mundial Avivamiento 2000, uh, que iba a culminar con el reconocimiento apostólico de determinados ministerios que Dios ha levantado aquí en Guatemala, que se están proyectando al mundo, ¿qué sucedió? Se levantó una ola de qué, de oposición, hasta de persecución, dentro del mismo pueblo cristiano, en que empezaron a atacar duramente el ministerio apostólico, decir, que el ministerio apostólico no era para hoy, el ministerio apostólico terminó al final del primer siglo, que con la muerte de Juan, el, el apóstolo, el anciano, el amado, ya, se terminó para siempre el ministerio apostólico. Y y lo raro fue que inquietaron, lograron inquietar a mucho pueblo cristiano, aún personas pentecostales. A mí no me extrañó que los conservadores aplaudieran esas enseñanzas que son heréticas para mí, pero que los pentecostales que supuestamente son bautizados en el Espíritu Santo y tienen revelación del Espíritu y tienen ilusión del Espíritu, se hayan aliado con ellos, y hayan aparecido con ellos detrás de los micrófonos, eso sí me dejó a mí perplejo, hermano. Porque los conservadores nunca han aceptado eh, las manifestaciones del Espíritu desde hace 100 años. Todos los avivamientos que han habido delante de la Iglesia en los últimos 100 años, ellos los han opuesto ellos han combatido todas las manifestaciones del espíritu desde las lenguas, las sanidades, todo todo todo. Y ahora que Dios está restaurando al ministerio a la iglesia, el ministerio apostólico, el ministerio profético, para que los cinco ministerios juntos trabajando en unidad lleven a la iglesia a la perfección a la cual tiene que alcanzar antes de que venga Cristo, pues se están oponiendo. Eso no es de no es de extrañar. Desde que empezó la reforma protestante hermanos, cada paso en la restauración de la iglesia a la pureza doctrinal que tuvo al principio en el primer siglo, ha tenido una violenta oposición y eso es lo que está pasando hoy y han tergiversado las escrituras. Yo les podría hablar horas acerca del ministerio apostólico hermano el ministerio apostólico es un ministerio fundamentado en la palabra de Dios y sin embargo, el diablo enseguece el entendimiento de algunos para que no crean lo que dice la palabra y, y miran la palabra con ojos prejuiciados entonces no ven las escrituras como nosotros las, las vemos y entonces van formulando teorías con las cuales tratan de echar abajo la obra del Señor y esto es un plan satánico por cuanto no amaron la verdad para ser salvos ese pasaje lo han leído dos veces hoy Dios les ha enviado, ¿qué? Operación de error. O o espíritu de error para que crean a la mentira. Cuando uno rechaza la verdad de Dios, cae en la mentira, y la mentira lleva a dónde? A la apostasía. De modo que nosotros tenemos dos alternativas. Cuando venga el tiempo de la gran tribulación, o somos fieles a Dios, y nos involucramos en lo que Dios quiere ser en el mundo, en una obra fuerte de evangelización mundial, acompañada con señales y milagros, para que o vamos a recoger la mayor cosecha en la historia o vamos a caer en la apostasía y nos vamos a alejar con los enemigos de Dios para atacar y tratar de destruir a la iglesia de nuestro Señor Jesús. Yo me pregunto en esta mañana ¿cuántos de ustedes van a participar en el avionamiento que lleva a la cosecha más grande de la historia? Levante la mano. ¿Y cuántos van a permitir que el diablo los engañe y los lleve a la apostasía? ¿Mm? Ese es el peligro. Ese es el gran peligro. Por eso estos temas escatológicos no vayan a creer que no son de importancia. Hay pastores que dicen, nah, es que yo nunca hablo de esas cosas porque no las entiendo. Pues no las entiendo porque no las estudian. ¿no? Hay que predicar temas teológicos, antiguos escatológicos, porque de otra manera la iglesia no está preparada para la avalancha de demonios que que se va a arrojar en contra de la iglesia y de la humanidad en estos tiempos finales. La Biblia dice que el diablo va a descender con grande ira porque sabe que que le falta poco tiempo y, y ¿contra quién va a dirigir todo su ataque? Contra la iglesia. Ese es el periodo de la gran tribulación, es el reinado del anticristo del cual hablaba el hermano Reinaldo. Se va a manifestar el anticristo antes de que venga Cristo y no al revés, como lo han enseñado. Ustedes se acuerdan que han enseñado que Cristo viene, se lleva a la iglesia y juntamente con la iglesia se va el Espíritu Santo. ¿Cuántos han oído eso? Y que al irse el Espíritu Santo, entonces se manifiesta el Anticristo. Que el anticristo, que el Espíritu Santo es el que está deteniendo la manifestación del Anticristo. Miren, hermanos, el Espíritu Santo nunca se va a ir. ¿De dónde sacaron eso? Cristo dijo que... que Jesucristo mismo dijo que el Espíritu estará con vosotros ¿cuánto tiempo? Para siempre. ¿Ah? Miren, si el Espíritu Santo se va a ir cuando venga Cristo por su iglesia, para arrebatar a su iglesia, como lo han enseñado, entonces, ¿cómo se van a convertir esas millones, tras millones de personas durante el periodo de la gran tribulación? Si la Biblia dice que si no hay, si en el Espíritu de Dios no hay arrepentimiento, no hay uh, conversión de ninguna clase. La Biblia dice que que el, el, la, las personas para por convertir a Cristo, no solo lo pueden hacer por influencia del Espíritu Santo. No es cierto la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús señor si no es por el espíritu Santo, pero si el espíritu Santo se fue en el cuando se, el, Cristo arrebató la iglesia supuestamente ante la gran tribulación, pues cómo se va a convertir la gente durante el periodo de la gran tribulación imposible sabe lo que enseña que se van a convertir según el estilo de conversión del antiguo testamento que van a, van a, o sea que. Dios va a empezar a tratar con el como trataba antes de la venida de Cristo a sufrir y a morir a la cruz eso todo son engaños de Satanás hermano. el periodo de la gran tribulación va a ser un periodo de gran evangelización que va a producir las más grandes cosecha jamás vista en la historia ¿por qué? porque el Espíritu Santo va a estar aquí en la tierra, ¿dónde? en la iglesia en la iglesia ungida en la iglesia escogida que Dios va a usar durante ese periodo final. Amén, hermanos. Leamos pues, aquí en ya ya mencionamos Apocalipsis 7, 14, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado, ¿dónde? En la sangre del Cordero. La única forma de convertirse es aplicando la sangre de Cristo a nuestras vidas, haciendo una real y efectiva en nosotros la obra de rendición a través de la sangre de Cristo Jesús. Leamos Mateo 24, 29, hermanos. Rápido, rápido. Todos estos pasajes merecen un estudio más a conciencia, pero no podemos, el tiempo es el que aprevia. 29, dice así, escuchen esto. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes del cielo serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo el Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos los cuatro vientos de un cabo del cielo al otro. Ahora, no te envían mal. ¿Cuándo se va a oscurecer el sol? ¿Cuándo se va a convertir la luna en sangre? Después de la gran tribulación. Amén. Ahora pasemos a Hechos capítulo 2, versículo 20, donde estos mismos fenómenos son mencionados. Hechos 2, 20. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, ¿cuándo? Hechos 2.20, ¿cuándo? Antes de que venga el día del Señor. No dice, no dice Mateo 24, que el sol se convirtiera, eh, eh, se volverá, eh, no, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre después de la gran tribulación. Y aquí dice que va a ser antes del día del Señor grande y manifiesto. Estos dos pasajes, en contraste el uno del otro, prueban inequívocamente, hermanos, que la gran tribulación, Y el día de la ira son dos periodos de tiempo totalmente diferentes. ¿Cuál va a ser, qué va a suceder entre la gran tribulación y el día de la ira? Que el sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir en sangre, van a suceder grandes fenómenos en el cielo y en la tierra, grandes trastornos de la naturaleza, que van a marcar la separación entre la gran tribulación y el día de la ira. El día de Jehová, grande y manifiesto. ¿Me entiende hermanos? Yo les dije que tribulación e ira son dos cosas diferentes, enteramente diferentes. El periodo de la gran tribulación no es el día de la ira. En el periodo de la gran tribulación la ira no va a ser descargada sobre la humanidad. Eso va a venir después. El día de la tribulación es el tiempo en que el diablo va a descargar su ira sobre la iglesia. El día de la ira es el periodo de tiempo en que Dios va a descargar su iglesia su ira sobre los que se levantaron en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ver otros pasajes, Apocalipsis 2, 22. Apocalipsis 2, 22. Y aquí yo la echo a Jezabel en cama y a los que adulteran con ella, en muy que grande tribulación si no se arrepintieren de sus obras este es otro lugar en la Biblia donde aparece la expresión grande tribulación pero hermanos, una de las cosas que yo descubría al estudiar este pasaje es que nunca dice la grande tribulación solo dice grande tribulación sin el artículo definido la en todos los pasajes donde habla de grande tribulación no dice la grande tribulación, solo dice grande tribulación o sea una tribulación intensa, una tribulación fuerte la, la expresión grande tribulación solo aparece en la Biblia cuatro veces en cambio la expresión el día de Jehová, el día de la ira aparece decenas y decenas y decenas de veces, no me acuerdo cuántas pero casi cien veces o más entonces para Dios qué es más importante la, grande, ¿La gran tribulación o el día de la ira? El día de la ira. Eso es, eso es innegable. Por ejemplo, también aparece en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 11. Viene entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canán, ¿y qué? Y grande tribulación otra vez sin el artículo definido. ¿Me comprenden, hermanos? Cuando habla de grande tribulación en la Biblia, no lo no, no, no usa el, el artículo definido la grande tribulación. que haría posiblemente de este un periodo distintivo separado de la dispensación de la gracia? No, solo lo llama grande tribulación. Quiere decir, es la misma tribulación que la iglesia siempre ha sufrido, pero que a los fines, en los fines de los tiempos se va, a ¿qué? A intensificar. La Biblia enseña que en los tres años y medio antes la venida de Cristo, va a haber, ¿qué? Grande tribulación. Y aún así no podemos establecer ni día ni, ni hora, porque esos días van a ser, ¿qué? Acortados. Por causa de los escogidos. Eso quiere decir que los tres años y medio no se van a cumplir con, a cabalidad. Van a ser acortados. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas? No sabemos. Pero no se van a cumplir los tres años y medio cabales a causa de los escogidos. Por, debido a la intervención de los escogidos en los asuntos humanos. Debido a la intercesión de los escogidos. Debido a la lucha espiritual que van a entablar los escogidos contra Satán y contra su reino. Que los días de la grande tribulación van a ser, ¿qué? A acortar. Amén. Ahora, recapitulando, ¿la gran tribulación es un periodo de tiempo aparte del período de la gracia y del período del reino? No. ¿A cuál de las dos dispensaciones pertenece la gran tribulación? Al periodo de la gracia, al final del periodo de la gracia. Y lo único que significa es que en los tres últimos años, tres años y medio de la era cristiana, antes de que Cristo venga a poner pie en tierra, Esos tres años y medio van a ser de grande tribulación. La misma tribulación que la iglesia siempre ha sufrido, pero con mayor intensidad. Ahora, si le hemos hecho 7, versículo 11, dice que los los años uh, de en que Israel vivió en Canaán y Egipto fueron periodos, un, fue un periodo de grande tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué lean el resto del versículo y nuestros padres no hallaban alimentos? ¿Por qué hubo grande tribulación? Porque escaseó la comida. Y la Biblia dice que fue grande tribulación. Lo que ustedes deben observar, hermanos amados, que la expresión grande tribulación solo aparece cuatro veces en la Biblia y solo dos veces se refiere al período que nosotros llamamos la gran tribulación. Porque aquí se refiere a lo que ocurrió en Egipto y en Apocalipsis, donde leímos acerca de Jezabel, se refirió a algo que estaba ocurriendo en el primer siglo de la iglesia, que dijo que si Jezabel y, los, y sus partidarios no se arrepentían, iban a ser echados en qué? En grande tribulación. Pues realmente la expresión grande tribulación, refiriéndose al periodo de tiempo, en los fines de los tiempos, uh, Durante los cuales la iglesia va a ser probada Puramente probada Solo aparece en la Biblia ¿Cuántas veces? Dos veces Y sin embargo Se le da una, una Importancia desmedida ¿Saben cuántas veces aparece La palabra rapto en la Biblia Al referirse al arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuántas veces creen ustedes? Una vez primer de pues, El texto es cuatro ¿Y se puede construir todo un sistema doctrinal basado sobre un solo versículo? No. Se está violando una ley de la hermenéutica. De las trece o catorce veces que habla la Biblia el arrebatamiento del arrebatamiento el Nuevo Testamento, solo una se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Usted tiene una hoja completa ahí en sus uh, carpetas donde habla de arrebatamiento o rapo. Y ojalá usted con la Biblia abierta lea todos estos versículos. Dice, la palabra arrebatamiento es un derivado de la del verbo griego arpazo, que significa arrebatar, agarrar, arrancar, alar, tomar a la fuerza, secuestrar o transportar. La palabra rapto es un der derivado de una palabra en latín, rapio, que significa lo mismo, ag arrebatar, agarrar o secuestrar. La palabra arrebatar y sus derivados aparecen trece veces en el Nuevo Testamento, Y aquí están algunos de ejemplos. ¿Y qué dice al final? Solo en 1 Tres 4, 17, el verbo arrebatar se usa para referirse al momento en que la iglesia será trasladada para recibir, si quiere decir encontrarse con el Señor en el aire. Imagínense, y sobre un versículo, una sola referencia al arrebatamiento de la iglesia, hemos construido un enorme sistema religioso, doctrinal, que ha provocado división dentro del pueblo de Dios. Quiero preguntarles, ¿va a haber arrebatamiento? Sí, aunque dentro del pueblo de Dios hay diferentes opiniones. Unos dicen que el arrebatamiento va a ser literal, alma, cuerpo y espíritu, y otros dicen que el arrebatamiento va a ser únicamente espiritual. Unos dicen que el arrebatamiento va a ser total, toda la iglesia a unos mañosos va a ser arrebatada, Y otros dicen, no, solamente van a ser arrebatados los fieles, los hermanos más fervientes en espíritu, los vencedores, los escogidos. Ustedes ven, hermanos amados, que este tema se ha prestado a gran controversia dentro del pueblo del Señor. ¿Y cómo va a terminar con esa controversia? Pues no hay manera, no hay forma de hacerlo. Lo que tenemos que ir es a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo por, nos ilumine, nos dirija para establecer algunas normas o pautas doctrinales que lleven a la iglesia. ¿A dónde? ¿A la complacencia? ¿Que la iglesia se duerma? ¿Que la iglesia se confíe? ¿Saben lo que me dicen los hermanos? ¿Qué importa lo que sucede en el mundo esto? Eh? ...porque antes de que venga Cristo... ...yo voy a ser arrebatado... ...y no voy a sufrir los estragos... ...de la gran tribulación... ...la iglesia... ...mire, esa doctrina ...del rapto pretribulacional... ...ha sido un soporífero... ...¿saben lo que es un soporífero? ...que ha dormido a la iglesia... ...la iglesia está con... ...ah, ya viene Cristo, me voy con él, me voy con él... y ...y por lo tanto no tenemos que prepararnos... ...ni adiestrarnos para la guerra que no es necesario vivir una vida entera de consagración, no es necesario vivir una vida de santidad, porque ya me voy con él, me voy con él, me voy con él y yo no me quedo. Y hermanos amados, esa doctrina, se le puede decir la verdad, ha sido usada por el diablo para enseguicer a la iglesia y para adormecer a la iglesia. La iglesia hoy no está preparada para la venida de Cristo Nosotros tenemos que sonar la voz de alarma y a la gente no le gusta, porque como dijo el hermano rey, nadie quiere sufrir, todos queremos escapar el sufrimiento. Pero la, la, la Biblia, mire, él leyó un pasaje en 2 de 2, si sufrimos con él, entonces ¿qué? Reinaremos con él. Pero si no queremos sufrir con él, nos estamos descalificando para reinar con él. Si usted quiere estar en la tierra durante el periodo del reino milenial de Cristo, ¿Ah? luchar a su lado para reconquistar la tierra, liberar la tierra, ¿Ah? reinar con él durante mil años, ¿qué va a tener que hacer? Estar dispuesto a sufrir si fuera necesario por Cristo aquí, ahora. Si usted está vivo, cuando se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, y comienza los tres años y medio últimos de la dispensación de la gracia, Usted va a tener que estar dispuesto a sufrir, porque de otra manera va a caer derrotado, humillado, y se va a perder el gran privilegio de reinar con Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren reinar con Él? Entonces, hermano, ármense de valor. Venzan sus temores, venzan la cobardía, ver venzan la pereza, ah para que cuando vengan estos días pues estemos nosotros preparados para reinar con Cristo Daniel 12.2 Daniel 12.2 leamos lo que dice aquí en aquel tiempo en tiempo del fin note la palabra fin en el versículo 45 del capítulo anterior en aquel fin en aquel tiempo en el tiempo del fin se levantara Miguel el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo y será tiempo de qué de angustia de tribulación cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces mas en aquel tiempo será que ah será libertado tu pueblo ven que Dios va a intervenir a favor de su pueblo en ese tiempo qué va a hacer Dios con su verdadero pueblo lo va a proteger lo va a libertar dice será libertado tu pueblo todos los que hallaren ese se hallarán escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Y después de este tiempo de angustia, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí está hablando de la resurrección de los muertos. Quiero preguntarles, hermanos, la resurrección de los muertos, uno eh, como dice aquí, algunos para vida eterna, será antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación. ¿Cuál es el orden establecido aquí? Primero, que habrá tiempo de angustia, cual nunca se ve, se, se ha visto en toda la historia de la humanidad, pero que en ese tiempo Dios va a proteger a su pueblo, va a liberar a su pueblo, todos los que estén escritos en, en aquel libro. Y después del tiempo de angustia, dice, algunos serán levantados, serán resucitados a vida eterna. Quiero preguntarle, hermanos, ¿no es cierto que con la teoría popular, Hoy dicen que la resurrección de los justos va a ser antes de la gran tribulación. Y la Biblia dice aquí que será después de la gran tribulación. ¿Ya ven cómo estamos contradiciendo la palabra de Dios? Con nuestras tradiciones. Y estoy usando la palabra tradición en vez de teoría, pero en la teoría del rapto pretribulacional se ha convertido en una tradición bien arraigada en el pueblo de Dios. Y con nuestra tradición estamos invalidando la palabra de Dios. Porque aquí da un orden específico. Primero se va a levantar Miguel, van a entrar en los ángeles de Dios en acción, va a ser un tiempo de intensa lucha, va a venir el, el periodo que nosotros llamamos de la gran tribulación, lo del tiempo de la angustia, pero Dios va a cuidar de su pueblo. No vamos a ser abandonados en medio de esa situación. Dios va a intervenir milagrosamente, como dijo el hermano Reinaldo, como en la vida de los tres jóvenes hebreos la vida de Daniel y de cuantos más siervos de Dios en los tiempos de la antigüedad. ¿Y qué va a suceder? Que después del tiempo de angustia o de tribulación mencionada aquí, va a venir la resurrección de los muertos. Mantengamos el orden bíblico de los eventos, hermanos. No dejemos que a hombres astutos que andan por ahí predicando a, a veces a nivel continental nos engañen y nos confundan haciendo creer que Cristo va a venir antes de la gran tribulación porque no es cierto descartemos esa idea ¿ah? y afirmémonos en lo que dice la palabra de Dios leamos algunos de estos versículos hermanos rápidamente, segundo de Corintios 4 17, quien lo va a leer levante la mano, quién lo va a leer yo lo señalo, le voy a llevar el micrófono allá el hermano va a leer a Romanos 8 18 quien lo va a leer Allá, el hermano. Ah, Primera de Pedro 4:13, ¿quién lo va a leer? Aquí, el hermano. Bueno, vamos a leer esos pasajes, hermano, con el con la cámara siga. Léalo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente eterno peso de gloria. Leve tribulación. Esta leve y momentánea tribulación que nosotros tenemos que sufrir, produce en nosotros una gran recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Para que él esté dispuesto a sufrir esta leve y momentánea tribulación. ¿Cuál es? Un eterno peso de gloria. ¿Cómo vamos a entrar a participar de la gloria de Dios que va a ser manifiesta en el mundo durante el período que la Biblia llama el reino milenial de Cristo? ¿Cómo? La tribulación, la leve y momentánea tribulación. A ver, el segundo versículo, acérquese un momentito, hermano mío. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Allí habla del tiempo presente, que es la presente dispensación. Este período que se llama la dispensación de la gracia, dice que los sufrimientos del tiempo presente no son de comparar con qué con la gloria ah que, venidera que va a ser manifiesta en nosotros. Amén. Nosotros vamos a ser glorificados, vamos a tener un cuerpo glorificado, la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros siempre y cuando estemos dispuestos a qué? A pasar la tribulación, el sufrimiento que Dios permite u ordena para nosotros en este tiempo. Ahora le damos el otro pasaje, Pedro 4, 12 y 13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Noten, ya ese paseo lo habíamos leído antes pero dice gozaos porque a través de esas tribulaciones que Dios va a permitir ordenar en fin de tiempo es que nosotros vamos a qué no solo a ver sino a experimentar la gloria de Dios amén, pues ¿cuál es el camino a la, a la gloria? la tribulación la tribulación, no hay otro camino ahora leamos otros versículos hermanos, Proverbios 11.8 ¿quién me lo lee por favor? levante la mano, aquí, Proverbios 11.8 Proverbios 12.13 acá con el hermano Jacobo Isaías 33.2 ¿quién lo lee? aquí, allá hay un hermano mejor 33.2 Isaías 26, 16. Bueno, leamos Proverbios 11, 8, por favor. Dios libra de la angustia al justo y en su lugar pone al malvado. Dios libra de la angustia y la palabra en lo original es tribulación. Dios libra de la tribulación al justo y en su lugar. ¿Qué hace? Pone al malvado y eso es lo que va a ocurrir. Esto viene a confirmar lo que leímos anteriormente en segundo Tesalonicenses 1, que después de que la iglesia sea tribulada, Dios va a tribular a los que atribularon a la iglesia. En la versión antigua dice, "El justo es librado de la tribulación, mas el impío viene en lugar suyo." Dios va a librar a su pueblo de la tribulación, pero después va a tribular a los impíos que atribularon a la iglesia. Pasemos al siguiente versículo de ¿no, Juan Jacobo. Proverbios 12.13, en la transgresión de sus labios se enreda el malvado, pero el justo escapará del apuro. Y en la versión antigua dice, el justo escapará de la tribulación. Por eso algunas de las traducciones modernas, yo las, eh, las estudio, pero no las acepto totalmente, porque cambia el sentido. Aquí dice, más el justo saldrá de la tribulación. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa salir? Para salar, salir, tiene que primero tiene que entrar. ¿ah? O sea, si el justo sale de la tribulación, es que por, porque primero, ¿qué? Entró en ella. Él saldrá, él escapará de la tribulación. Es justo, no te enviará. O sea, Dios va a preservar a su pueblo durante el periodo de tribulación. Por eso es que no no tenemos que tener el menor temor. Porque aunque la situación se va a poner más que color de hormiga, porque el justo no aceptando la marca la bestia de la cual no pudo hablar extensamente el hermano Reinaldo como hubiera querido, ah no va a poder comprar ni vender, no va a poder tener una cuenta bancaria, no va a poder tener una tarjeta de crédito, no va a poder alquilar un celular, no va a poder comprar una casa, no va a poder comprar un carro, no va a poder hacer nada el que no se deje marcar con la marca de la bestia durante el reinado del anticristo no va a poder hacer ninguna transacción de ninguna clase ¿me entienden mis hermanos? Pero, si usted va a Estados Unidos hoy, donde quiera que usted va le van a exigir lo que se llama the green card una tarjeta verde ah y sin eso, usted no puede abrir una cuenta de banco no puede sacar ni licencia para manejar claro, hay un negocio clandestino Ah por ahí usted puede comprar papeles falsos, pero hermanos amados, usted no puede en Estados Unidos vivir ni trabajar honradamente sin tener ese documento de identificación y la pues, la cosa se va a poner más grave a medida que pase el tiempo ¿no? de modo que si uno no tiene la marca de bestia se lo que sea ah. ¿no? No sabemos todavía exactamente lo que es, sea un microchip que le van a implantar en la frente o en la mano, o sea un, una marca hecha con rayo láser, lo que sea. Si usted no tiene eso, no va a poder hacer ningún negocio de ninguna clase. No va a poder ni trabajar, no va a poder ni siquiera recibir atención médica, no va a poder ni siquiera inscribir a sus hijos en las escuelas. Usted va a convertirse en un ciudadano inexistente, va a perder sus derechos ciudadanos, va a perder sus libertades civiles va a ser como si no existiera pero Dios ha prometido ¿qué? librarnos en medio de la tribulación en formas sobrenaturales Dios nos va a cuidar ¿cómo alimentó Dios a Elías durante el, su tribulación? porque también duró tres años y medio, ¿sabían ustedes eso? que el periodo de la sequía en Israel es tipo, figura de la gran tribulación y la Biblia dice que antes de que venga Cristo va a venir ¿quién? Elías ¿Cuándo se va a manifestar Elías en el mundo antes de creer en Cristo durante los tres años y medio de la gran tribulación? que están prefigurados en los tres años y medio ah de la vida real de Elías en el antiguo testamento cuando él fue perseguido por el rey Acab <coughs> tuvo que esconderse ¿y dónde se refugió primero? en el arroyo de Kerit se murió de hambre Se secó el arroyo y Dios le proveyó, ¿qué? Comida y agua hasta que se secó el río. Después lo mandó a otro lugar a recibir la asistencia de una viuda. Mire, Dios lo alimentó primero por medio de un cuervo. ¿Y el cuervo es figura de qué? De los demonios. Ahí en la parábola del sembrador dice que las aves que vienen a comerse la semilla que sembró el sembrador representan al diablo y los demonios Dios va a usar a los impíos para alimentar a su pueblo después lo llevó con una viuda y la viuda era extranjera no era judía no era del pueblo de Dios y Dios usó esa viuda pobre para alimentar al profeta y por último cuando iba escapando de Jezabel qué usó Dios un ángel cuando él cayó debajo de un denebro que se quería morir el Señor mandó un ángel y le preparó una torta le dijo, levántate, come que el largo camino te resta entonces, ¿qué va a usar Dios para cuidar a su pueblo en el periodo de la gran tribulación? tribuación? Pues, tienen medios inagotables hermanos, los recursos de Dios son tan numerosos que no los podemos nosotros ni siquiera uh, imaginar en este momento amén bueno, a uh, Isaías 33, 2 ¿quién tiene? Acérquese un poquito aquí hermanos dice Jehová ten misericordia de nosotros que en ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Sé nuestra salvación en el tiempo de la tribulación hermano, ¿qué va a hacer Dios? La palabra salvación en la, el Antiguo Testamento muchas veces significa intervención. Dios va a intervenir a favor de su pueblo en el tiempo de la tribulación. No va a abandonar a su pueblo, hermanos. A ver este otro versículo que tenemos. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Pues miren, hermanos, ¿qué va a suceder en el tiempo de la tribulación? Que el pueblo que ha sido indiferente a la oración, a la intercesión, ¿qué va a hacer? Va a derramar su corazón. Y no es cierto, hermanos que en tiempo de la prosperidad fácilmente nos apartamos del Señor. Ese es el gran peligro de la doctrina actual de prosperidad. Como dijo el hermano Reinaldo, yo creo en la prosperidad también y he disfrutado de ella en parte. Pero cuando todo nos sonríe, cuando todo nos favorece, cuando todo es color, eh, como dicen? eh Color de rosa, pues nos olvidamos del Señor para cuando el Señor aprieta el nos aprieta la tuerca y empiezan que enfermedades y escaseces y accidentes y, y dificultades, ese es el tiempo en que doblamos rodillas delante del Señor y clamamos fuertemente a él, ¿no es cierto? Y viendo la indiferencia actual del pueblo de Dios, y estoy hablando a nivel general, a excepciones, el Señor va a permitir que el diablo desate en contra de la iglesia una persecución, una tribulación espantosa y los verdaderos hijos de Dios van a tener que, ¿qué? ¿A doblar rodilla delante del Señor, a clamar fuertemente, pidiendo la intervención de Dios a favor de su pueblo. Muy bien, hermanos, a Isaías, perdonen, le damos un... Bueno, yo creo que son versículos suficientes para que ustedes vean lo que es la tribulación. Ahora pasemos al otro lado, el día de la ira. La palabra ira es una traducción de la palabra orge, oG -e, orge de dónde viene la palabra orgía eso es lo extraño va a ser una orgía de sangre va a ser un baño de sangre durante el periodo de la tribu, de la ira está hablando de un deseo de una pasión extraordinaria la ira orge y la traducción bíblica es ira saña indignación venganza. ¿Cuál es la palabra griega para la palabra ira? O-R-G-E, orge. La misma palabra que Jorge, pero sin la J. Jorge, quítele la J, y usted tiene orge, que significa qué? Ira, saña, indignación, venganza. Y está hablando de una pasión. Mire, no hay gente que se se deleita haciendo sufrir a otros. ¿Ah? Mire, en el... Actualmente en el mundo se se practica una aberración sexual que se llama sadomasoquismo. Hay gente que no puede sentir deleite sexual sin torturar a su su víctima y muchas veces matarla. Han habido maniáticos sexuales que para satisfacer sus instintos sexuales, torturan a sus víctimas y a su terminan matando. Ese es el significado recalca la palabra orhes. Bueno, leamos algunos versículos. Ya vimos hecho los 220 donde dice que el día de la del Señor grande y manifiesto será después de que el sol se oscurezca y la luna se vuelva sangre. Romanos 5:9. Pues léalo de una vez, hermano, por favor. Aquí, hermano, al micrófono para que salga en el sí. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Dios no no no ha prometido salvarnos de la tribulación, pero sí ha prometido salvarnos en la tribulación. En medio de la tribulación Dios va a intervenir a favor de nosotros. Pero Dios ha prometido salvarnos de la ira que ha sido derramada sobre la humanidad en los fines de los tiempos. También leamos el siguiente versículo en Juan 3.36, hermano aquí, aquí lo tenemos listo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios, la palabra, en no sé qué versión estás usando vos, pero esa me suena raro a mí, dice, el que no quiere creer en el Hijo del Hombre, la ira de Dios, ¿qué dice?, está, no estará, está mire, el impío que no quiere creer en Cristo Jesús ya está bajo ira de Dios ¿Mm? el creyente es liberado de la ira pero el impío vive bajo ira no solo en este mundo sino en el mundo venidero también Primero, 3, 11, 1 Tessalón 6, 1 a 10 Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar a su Hijo, Jesús, que en su venida nos va a liberar de qué? De la ira venidera. Hermanos, recuerden, el día de la ira comienza el momento que Dios, que Jesucristo pone su pie en tierra. Ahí empieza la ira. Si ustedes han estudiado el libro Apocalipsis Ustedes verán que hay seis, siete copas Siete trompetas, perdone Siete sellos, siete trompetas Y siete copas Y muchos me preguntan ¿En qué punto de tiempo va a venir el Señor Jesús? ¿Ah? Pues hermanos amados, Jesucristo va a venir Después del sexto sello ¿Entienden? Leámoslo aquí en Apocalipsis Los sellos van a ser abiertos durante el periodo de la gran tribulación. Leamos los sellos, versículo 4, y salió otro caballo de Bermejo, perdonen, versículo 2, mire aquí un caballo blanco, este es el primer sello primer sello, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue a dar una corona y salió victorioso para que también venciese. Este es el anticristo. Cuando se abra el primer sello, ¿quién se va a manifestar? al anticristo, que va a venir un caballo blanco igual que Cristo o sea, él, él imita a Cristo en todo y va a ser dice que salió victorioso para que también venciese, y no dice eso la escritura que el anticristo va a hacer guerra contra los santos y los va a qué los va a vencer sello número 2 donde dice en el versículo 4 y salió otro caballo bermejo el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz este es el sello representa la guerra que antes de que venga Cristo van a haber guerras y rumores de guerras amén hermanos sello número 3 versículo 5 dice y miré y un caballo negro en el que estaba sentado encima de él tenía un peso en la mano que era una balanza y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario ¿Cuánto va a costar dos libras de trigo? Un denario. ¿Y cuánto va a costar seis libras de cebada? Un denario. Eso quiere decir que con un día de trabajo usted solo va a poder comprar en ese tiempo dos libras de qué? De trigo. O seis libras de cebada. Hoy el sueldo, había un sueldo mínimo aquí en Guatemala, fue modificado. El presidente por decretos hizo un aumento simbólico a los sueldos mínimos en la ciudad y en el campo pero pongámosle que el sueldo mínimo aquí en la ciudad sea de 28 quetzales y centavos ahora, ¿cuánto va a costar la libra de trigo entonces? Más de 14 quetzales. ¿Y cuánto vale una libra de trigo hoy? ¿Hay alguna hermana que panifica? Dos cincuenta, pero en el tiempo la gran tribulación va a costar 14 quetzales y pico. Eso solamente es un contraste. Eso quiere decir que la vida se va a encarecer tanto... Que la gente va a experimentar hambre Amén Ese es el, cual sello? El tercero El cuarto está en el versículo 7 Dice, mire un cabello amarillo El que estaba sentado sobre él Tenía por nombre muerte y el infierno le seguía Y le fue a potestad sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada, con hambre, con mortandad Y con las bestias de la tierra La palabra mortandad es la palabra peste o plaga Y la Biblia habla de que las señales del fin del tiempo será guerra y rumores de mer, guerra y qué más? Pestes, hambres, terremotos, hay fenómenos naturales y económicos, etcétera, etcétera. Ahora leamos el sexto sello, versículo 12. Mirad cuando él abrió el sexto sello y aquí fue hecho un gran terremoto y el cielo se puso negro. Ahí están las señales en el cielo. El sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda con sangre. Ese es el mismo pasaje Mateo 24. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida el gran viento, y etcétera, etcétera. Ahora mira lo que dice el versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero porque el día, el gran día de su ira es ¿cuándo va a comenzar la ira? Al abrirse el sexto sello. ¿Entienden? Los primeros cinco sellos ocurren en el periodo de la gran tribulación. El sexto sello anuncia el inicio del gran día de la ira. Entonces Cristo va a venir entre el quinto y el sexto sello. ¿Me comprenden mis hermanos? Ahora durante el séptimo sello van a sonar las siete trompetas del Apocalipsis Y después más adelante habla de las siete copas de la ira de Dios Entonces hermanos, hermanos, nosotros podemos establecer más o menos en el libro Apocalipsis El tiempo de su venida Amén Muy bien Vamos a volver aquí a los versículos que nos restan. Uh, primero, versículos 5 9, ya lo vimos. Dios no nos ha puesto para ir. Efesios 5, 5 y 6. ¿Quién lo lee? Para terminar. Efesios 5, 5 y 6. Levante la mano. Bien, hermano. Colosenses 3, y 6. Otro. Bueno. Sofonías 1, 14 y 15. Aquí está el hermano. Isaías 13, 9. ¿Quién lo va a leer? Bueno, empecemos con el hermanito aquí de la iglesia Maná. Por favor. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Noten que la ira de Dios es para quienes Para los impíos Aunque estén infiltrados en la iglesia Colosenses 3.5.6 Amortiguad pues Pues sus miembros que están sobre la tierra Fornicación, inmundicia Malicia, mala concupiscencia Y avaricia que es idolatría Por las cuales cosas la ira de Dios Viene sobre los hijos de rebelión Muy bien, ¿para quién es la, la ira? Ah, para los hijos de rebelión Para los que son desobedientes para los que viven en el pecado, aunque estén dentro de la iglesia cristiana. Eso debe ser es una soberana uh, advertencia. Sofonías 1, 14 y 15. Léalo aquí hermano, rápido, porque se me, me van a cortar la cabeza, no solo la lengua, sino la cabeza. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. ¿Qué dice? Cercano está el día de Jehová y, como, y y después lo describe, lo explica. ¿Día de qué? ¡De ira! ¿Cuál es el día de Jehová? El día de la ira. El gran día de la ira es el día de Jehová. Y eso va a ocurrir después de la gran tribulación a la venida de Cristo Jesús. Con la venida de Cristo Jesús se inaugura el día de la ira. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos. Algunos han dicho que ahí ese periodo será de tres años y medio también. Pero el día la ira, ¿dónde y cuándo va a culminar con la batalla del Armagedón? Cuando Cristo derrote al anticristo y a todos sus adversarios. Isaías 13, 9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores ahí está la explicación de lo que es el día de la ira un día de ira, de indignación para raer de la tierra ¿a quiénes? a los pecadores Nahum 1.2 alguien que lo lea Isaías 59.18 ¿quién lo lee? Nahum 1.2 ¿Quién lo encontró? Hay que aprender a manejar rápido la Biblia, hermanitos. Nahumon 2, escuchemos la lectura. Dios celoso y vengador es Jehová, vengador es Jehová y Señor de ira. Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda enojo para sus enemigos. ¿Para quién guarda Dios su enojo, su ira? Para sus enemigos. Isaías 51. Como para ambivindicación y como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Para retribuir con ira a quiénes? A sus enemigos. Hermanos, nosotros somos enemigos o amigos de Dios. ah Ya nos os llamaré siervos, sino amigos. Nosotros no vamos a experimentar la ira de Dios. Ahora, ¿qué va a suceder? Cuando venga Cristo, nos va a llevar al cielo para escapar la ira Pues les voy a explicar lo que va a suceder, hermanos. Cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos vamos a recibir un, un cuerpo nuevo, que es inmortal, incorruptible, un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Amén. Ahora, si estamos en ese cuerpo, aunque se descargue sobre la humanidad la ira de Dios, a nosotros no nos va a hacer, perdón la expresión muy chapina, no nos va a hacer ni roncha. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo inmunizado a todas las plagas y a todas las pestes y a todo lo que Dios pueda arrojar sobre la humanidad. ¿Dónde va a estar la iglesia durante el día de la ira? Va a estar en la tierra, pero no va a experimentar la ira. ¿Por qué? Porque tendremos un cuerpo que es totalmente inmunizado. Nuestro cuerpo va a ser como un vestido de asbestos. Aunque nos arrojen en el fuego como hijos, a los cuatro, tres jóvenes hebreos, ¿qué nos va a suceder? Nada. Amén. Aunque nos arrojen en el pozo de los leones, como Daniel, ¿qué nos va a suceder? Nada. Vamos a tener un cuerpo, Mire, nos pueden pegar un balazo en la cien, y en la bala puede pasar de largo y no nos va a hacer ningún daño porque vamos a tener un cuerpo que es, ¿qué? inmortal por eso el ejército de Dios que va a acompañar a Cristo a la batalla de Armagedón va a ser un ejército indestructible y y el, va, el enemigo se va a desesperar al punto, que va a arrojar en contra de la iglesia hasta bombas nucleares bombas atómicas y va a destruir a la iglesia no, el enemigo se va a destruir a sí mismo, como ocurrió en tantos casos del antiguo testamento Cuando Gedeón, con sus 300 soldados, que representan a los escogidos de Dios, salió al campo de batalla, ellos no tuvieron que arrojar ni una, ni una sola arma en contra de sus enemigos. ¿Qué usaron? Armas espirituales, la trompeta, ¿y qué más? Y la antorcha. Y el enemigo se confundió y empezaron a atacarse unos a otros y a destruirse unos a otros. Eso va a suceder la batalla de Armagedón y lo puedo probar por escritura. Cristo y su iglesia no van a disparar ni siquiera una flecha, men, mucho menos una bala. Con las armas espirituales la iglesia va a vencer a Satanás y al ejército de Satanás. Lo que va a suceder es que ellos se van a destruir unos a otros. ¿Mm? y ellos mismos son los que van a convertir a la tierra en una soledad, porque donde cae una bomba atómica hermanos, queda contaminada la tierra y pasan años totalmente improductivos pero Cristo y la iglesia no solamente va a liberar la tierra, va a recrear la tierra la, la tierra se va a convertir como en un paraíso, como en el jardín del Edén, amén bueno leamos el otro pasaje Le di a ya terminamos los pasados, a los que les di sí. Entonces, miren hermanos, en Egipto, cuando Dios descargó su ira sobre Egipto para castigar a Faraón, que se resistía a permitir que los hijos de Israel salieran rumbo a la tierra prometida. Durante el tiempo, las diez plagas de Egipto, ¿dónde estaba Israel? Estaba en Egipto, en la tierra de Gosén, que era un departamento de Egipto. Pero mientras en Egipto había tinieblas en, en Goénn había luz ah y mientras en Egipto había llanto en en en Gosén había alegría se acuerdan la última plaga cuando Dios mandó matar a todos los primogénitos en la tierra de Egipto murió alguna israelita porque estaban bajo la protección de Dios amén hermano. Y eso va a suceder durante la grande durante el día grande de la ira, durante el día del Señor, que se va a descargar la ira de Dios y está descrita en las algunas de las trompetas y en las copas, y la iglesia va a estar en la tierra, pero la iglesia va a ser inmune a todos aquellos acontecidos. Amén. Es que Dios no tiene que llevar la iglesia al cielo para escapar la ira. Por ejemplo, los días que precedieron... Bueno, los días del diluvio Mientras el la, el agua caía sobre la tierra Y la tierra fue inundada ¿Dónde estaba Noé? Estaba en la tierra Pero Dios le había preparado ¿qué? O él le había preparado en, Por orden divina, había preparado un arca Y él y su familia estaban en el arca Y le hizo daño el diluvio ah Nada, nada, nada Por ejemplo, cuando Dios derramó su ira Sobre Sodoma y Gomorra ¿Dónde estaba Loto? en Sodoma, se lo llevó Dios al cielo para escapar la, la ira, no, solo le dijo que saliera de Sodoma a un lugar alto y seguro cerca de Sodoma desde allí ellos vieron la conflagración o sea, él y sus dos hijas que fueron los que sobrevivieron a la destrucción de Sodoma y Gomorra vieron cuando cayó el pueblo del cielo y consumió aquellas ciudades comarcanas Tanto así que las hijas de, de Lot creyeron que era el fin del mundo y que ellos eran los únicos sobrevivientes y ellas se pusieron a racionalizar y a decir si somos los únicos que quedamos, mi papá y nosotros dos, nosotros vamos a tener que crear simiente. Y emborracharon al viejito para que tuviera relaciones sexuales con ella para producir simiente o sea ellos creyeron que ellas eran las salvadoras de la humanidad, porque si no fuera por ellas la humanidad hubiera dejado de existir ese fue el, la forma de pensar de ellas, no crean que la, las muchachas esas lo hicieron solo por una una pasión una no ella estaba eran prácticas Ellos dijeron si nosotros no logramos que nuestro padre nos impregne a nosotros se acabó la raza humana. Amén. Protegió Dios a su pueblo en Egipto, sí. Protegió Dios a su pueblo en Sodoma, sí. Pero no por medio del de arrebatamiento. Amén. ¿Saben ustedes que Cristo no creía en el arrebatamiento de la iglesia? Muéstrenme los cuatro evangelios un pasaje que hable del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál fue el profeta más grande de la historia? ¿Ah? Daniel, Isaías, Zacarías, Elías, sería Pablo, Pedro, Juan, Jesucristo. ¿Quién es la autoridad máxima en temas proféticos? A ver, ¿quién es la autoridad máxima? Jesucristo. ¿Y quién sabe más acerca de los eventos finales que Jesucristo mismo? Si Él es Dios, manifestado en carne, ¿Sabrá Jesús más acerca de lo que le va a ocurrir a él que lo que sabe Daniel o lo que sabe Pablo? Claro, Jesús sabe más. Y no saben ustedes, hermanos, que en todos los pasajes donde Jesús habló del fin del tiempo, no mencionó el rapto ni una sola vez. ¡Ni una sola vez! Para él no tenía importancia. ¿Mm? Cristo habló varios veces acerca de la resurrección los muertos, pero nunca acerca del rapto. Y si hay una referencia al rapto, en los Eso no es al arrebatamiento, hermanos. Después podemos hablar de eso la próxima hora. Reserve esa... Ese pasaje no habla del arrebatamiento de iglesia, ahí habla de la destrucción de los malos. Totalmente lo opuesto a lo que hemos enseñado. Lo vamos a ver más tarde. Juan capítulo 17... Juan capítulo 17, Cristo no creía en el rapto. Yo creo en el rapto porque la Biblia lo enseña. Dios le dio esa revelación a Pablo, que sí va a haber arrebatamiento de la iglesia. Yo no digo que el arrebatamiento no va a ocurrir, no va a ocurrir como nosotros lo pensamos, ni cuando nosotros lo pensamos, eso sí. Pero miren lo que dice Juan 17, versículo 15. 15 no ruego que los quites del mundo ese sería el arrebatamiento de la iglesia qué es lo que estamos enseñando que la iglesia va a ser quitada del mundo durante el periodo en que Dios va a descargar su ira sobre la humanidad y Cristo dice aquí categóricamente no ruego que los quites del mundo no ruego que los arrebates no ruego que los rapes sino que que los guarde el mal ¿cuál es la promesa de Dios entonces? que venga la tribulación venga la ira, venga lo que venga, que va a ser Dios? Nos va a guardar. Nos va a guardar de las manos del malismo. Y no será eso suficiente, hermano. ¿Por qué queremos salir volando al cielo cuando lo que Dios quiere es que no permanezcamos aquí en la tierra en testimonio durante el periodo de la gran tribulación? Dios nos quiere usar para evangelizar al mundo entero con el fin de recoger la más gloriosa cosecha de almas a más vista. Y usted quiere salir volando juntamente con su iglesia. ¿Mm? Pues alquile, alquile un cohete interplanetario, ofrézcase a la NASA para hacer el próximo viaje a Marte o a Júpiter vaya establezca una colonia guatemalteca allá en uno de los planetas distantes porque hermanos amados ni Cristo mismo creyó en el rapto ni Cristo mismo enseñó ni una sola vez acerca del rapto tal vez el único pasaje que se puede aplicar al rapto es el de Mateo 24 cuando dice que él enviará a sus ángeles ¿a qué? a recoger a juntar, a reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales, de un lado del cielo al otro. Pero la palabra que usa allí es reunir, juntar, no arrebatar. Amén. Tal vez se puede aplicar al rapto, pero no dice directamente allí que Jesús haya creído, haya predicado el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿por qué estamos exagerando la importancia del arrebatamiento de la Iglesia? Muy por encima de lo que lo enseña la Escritura. El arrebatamiento es un evento secundario, puramente circunstancial. circunstancial el, Lo importante es que Cristo viene y cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a resultar y los que Dios haya permitido que sobrevivan el periodo de la gran tribulación, los que vivimos, los que quedamos, seremos ¿qué? A tra transformados primero y después arrebatados, ¿para qué? para recibir al Señor en el aire y regresar inmediatamente con Él a la tierra a establecer su reino no vaya a pensar que usted va al cielo a andar en las calles de oro y a tocar violincito o o organeta normal ese, ese tiempo va a venir quizás en los planes eternos de Dios pero cuando Cristo venga Él va a venir por su pueblo, por su ejército